Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Laura Vinaya, prima de Atahualpa,、eh, con quien siempre conversamos en estas circunstancias. Laura, ¿cómo te va? Un gusto saludarte en un día que yo sé que es triste para todos, pero en particular para la familia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pato? Buen día para vos, para toda la audiencia. Y como vos decís, el, los 15 de junio, desde hace 13 años. Eh, son difíciles、eh, al interno ¿no? de la familia,、eh, sobre todo en este último tiempo, donde también hemos perdido a Julieta en este camino. Y, pero bueno, también porque requiere un compromiso para nosotras, este, que es este, poder sostener una lucha por verdad y justicia para hacer evidente todavía la. Las demandas de una comunidad, de una sociedad、eh, que siempre es la, la excluida y que, y, que es,、ah, y que a la población a la que este Poder、eh, Judicial todavía sigue violentando, este, porque esto también es violencia institucional, ¿no? Cuando las instituciones、eh, no hacen, no cumplen su tarea y entonces. Esta cosa de, ¿no? de, de, del dolor interno, del amor interno, de esta, de esta cosa de familia íntima, a la vez el 15 de junio se hace、eh, un compromiso con, con la calle, con la lucha, con la memoria, con la verdad y con la justicia.、Eh, y a, así es que por eso siempre、eh, se, hace, se hace difícil, pero, pero bueno, pero es un, un aliento también a, a seguir adelante、eh, este día. Decís que todos los 15 de junio siempre se hace algo, especialmente con la comunidad. Recuerdo marchas, recuerdo c o n c e n t r a c i o n e s festivales. ¿Cuántas cosas se h a hecho por esto? ¿no? Eh, Limitados por el tema de pandemia, ¿qué va a pasar hoy, 15 de junio? Bueno, en principio estamos pronunciándonos a través de las redes、eh, con un video que, que hemos realizado para. Para recuperar un poco la memoria de lo que ha pasado en esta causa, sobre todo en el último juicio que se hizo a la fiscal, exfiscal, ahora jueza Daniela Zagari, que, que dejó confirmado lo que Julieta decía, ¿no? que, que se hizo todo mal. Sin embargo, le dieron 50 días de sanción, pero sí advertimos de que el Poder Judicial nos dio la razón como familia y responsables de la impunidad son los funcionarios que actuaron en esta causa. Eh, entonces, en principio, las redes y, y la familia y la Comisión Atahualpa y algunos amigos y amigas、eh, van a estar levantando las banderas de, de Ata y de Julieta frente al Poder Judicial.、Eh, siempre pensamos que esos ojos que nos miran, que les miran a los responsables de la muerte, de la muerte hoy de la causa,、eh, es importante que, que estén ahí、eh, presentes para, para eso, para sentirnos de que todavía hay. Eh, acá eh, hay algo que hace falta que es que el Poder Judicial imparta justicia.、Uh -huh. O sea, que te escucho y me acuerdo de otro caso, el de Freddy Pasos, otro joven asesinado también acá en v i e r m a del que pasaron muchos años y pensábamos que no iba a haber justicia hasta que apareció un perito de apellido Krieger, creo que era, no me quiero equivocar. Y recuerdo que. Cuando finalmente Krieger descubre y arma, arma todo, cómo fue el crimen, de, en este caso de Freddy Pasos, los pasos que se dieron, lo que hizo la policía, de dónde vino el vehículo y toda la historia, se unieron todas las piezas como un reloj que estaba desarmado y que había que armar.、Eh, yo recuerdo que le preguntamos, porque ya se le había dictado justicia y cuando termina. El fallo, le preguntamos Krieger, no hay crimen perfecto, porque había pasado mucho tiempo. ¿Y sabés qué nos dijo Krieger? Y nunca me olvido de eso. Dice: No hay crimen perfecto, lo que hay son jueces y policías inútiles. ¿Eso pasó en este caso también? Sí, yo creo que sí.、Eh, ojalá pudiera probar alguna intención, que sería peor, ¿no?、Uh -huh. Que la inútilidad. Eh, pero no tengo,、eh, simplemente tengo la intuición de que quizás hubo intención también de, de salvar a quien mató a t a h u a l p a por sus vínculos. n o、eh, Yo tampoco creo que, que exista el crimen perfecto,、eh, pero también、eh, creo que, que es demasiada responsabilidad la que se carga sobre las víctimas y sobre las familias. Para lograr encontrar la verdad. Porque vos me h a b l a s del caso de Freddy Paso, podría decir t e e l triple crimen de Cipoletti, l el doble、uh -huh. crimen de Río Colorado. En todas esas causas ha sido la familia el motor que impulsaba a la verdad y a la justicia. Nunca fueron los funcionarios, nunca fueron los, ni los fiscales, ni los policías que investigaban, ni los jueces de instrucción.、Eh, Y esto es lo que hay que poner en evidencia, porque no.、Eh, a ver, se, se recargan siempre las tintas sobre otro tipo de trabajadores, como son los de la salud, como son los de la educación, ¿no? Pero los trabajadores del Poder Judicial, y estoy hablando de los funcionarios que tienen responsabilidades mayores, sobre ellos nunca se cargan las tintas, por ejemplo, cuando hay un desalojo. ¿no? Que ejecuta la policía, pero quien lo ordena detrás es un juez. ¿no? Eso, eso nunca se pone en evidencia. Acá hay que decir que hay mucha gente d e n t r o del Poder Judicial, estas personas, que no pueden estar ahí porque no saben, porque no saben, porque no quieren, no, sé, no les interesa impartir justicia, que es para que, lo que le pagamos. Entonces, cuando llegamos a un juicio, Cuando el Poder Judicial dice, sí, acá se omitió prueba,、eh, no se peritó como correspondía,、eh, se, se, se sajoneó prueba y le damos 50 días de sanción a la jueza, la verdad que lo que siento es que la violencia institucional que ejerce el Poder Judicial sobre la ciudadanía es enorme y es una impunidad. Y es de una impunidad, porque al otro día que la sancionaron a. A Zagari, la vi caminando sonriente por la costanera del Cóndor, ¿no? Pensaba que,、uh -huh. qué l o、no, n o Poder mostrarse, ¿no?、Eh, sin problemas, después de haber sido señalada, ¿no? Como la responsable de la impunidad. Que o、no, b v i a m e n t e no es Daniela Zagari solamente. Acá hay que decir que antes el legislador Casabé y el legislador López, este. El legislador Rochas y todo el Consejo de la Magistratura dejaron por fuera a Reusi y a Falca, que también son responsables, y sobre todo voy a señalar a Reusi que、uh -huh. él me lo demuestra que es responsable cuando pasa adelante nuestro riéndose socarronamente. Sin ningún tipo de problema. Ahí me demostró、eh, Reusi que él tiene. Tiene responsabilidades enormes dentro de la causa. Que no、claro. podemos probar perfectamente. Entiendo el camino que hacen, porque es dilatar, dilatar, para entonces que en, en, en lo posible se muera la familia que lucha. Y lo、uh -huh. lograron. Lograron matar、uh -huh. a Julieta. Sí, lograron varias cosas, ¿no? Lograron que el crimen quedara impune. Lograron muchas cosas con eso.、Eh, ¿Vos te esperabas.? Este, esta decisión de mandar al CIVO la causa? Mirá,、eh, yo considero que, que sí, yo esto lo, lo hablaba mucho con Julieta y siempre le decía: ¿Qué pasa si nunca aparece n o la prueba?、Uh -huh. Esa campera que, que s a g a r i no mandó a peritar como correspondía,、eh, después de 13 años, es muy difícil poder encontrar testimonios. Y, o sea, realmente hicieron todo al principio, en esos cinco días del principio de la causa, ahí hicieron todo. Yo creo que esa noche, voy a, lo voy a contar como si fuera una fábula, ¿no?、Eh, que, que alguna vez este, pude、eh, construir en relatos que me fueron llegando, nunca oficiales.、Eh, yo creo que esa noche se p o s e el disparo a Tahualpa, después que lo tiran, después que mandan a alguien. Para ver si estaba muerto el pibe o no, por eso las huellas de la moto.、Eh, uh -huh. En un disparo que yo creo que, que fue、eh, un, una cosa que, que se, se le fue la mano, quisieron a p r e t a r l o quisieron asustarlo y, lo, y le disparan.、Eh, después de todo eso sonó el teléfono del, del juez. Sonó el teléfono del juez y ahí se armó un operativo que es、eh, subrogar a la fiscal, dejar a Falca en su función. Falca familiar del de dueño del boliche,、eh, y ahí se inicia, yo creo, la operación de este, impunidad.、Eh, sí. Pensaron que era un pibe del barrio Lavalle por el que nadie iba a reclamar, porque, como yo digo, siempre vemos el peligro, el mal en el negrito, en el barrio, ¿no? en el joven, en el pobre, ¿no? pero acá. Los verdaderos asesinos, los verdaderos、eh, que, que lucran con nuestras vidas, están siendo traje y corbata, están en el Poder Judicial, cobran más de 300 mil pesos, no pagan impuestos a las ganancias y tienen los privilegios que nadie tiene cuando no hacen su tarea. Siguen en, su, en sus funciones el tiempo que quieran y nadie los puede ni votar, ni sacar, ni cuestionar, ni nada. Son los dueños y las dueñas. De,、eh, de nuestras vidas, nuestra vida. Laura, ¿y, ¿y qué habría que hacer? A ver, si algo pudiera dejarnos todo esto que ha pasado, incluida esta impunidad, ¿qué podemos hacer para cambiar la estructura, el sentido y el laburo del Poder Judicial en la provincia de Río Negro? Te digo, en el país pasa lo mismo, ¿no? Pero ¿qué habría que hacer? Yo pienso que, que cualquier tarea que hagamos desde cualquier lugar que estemos por sembrar un sentido diferente, una construcción de sentido diferente a la que vivimos, ya aportaría eso. También difundir, ¿no? que la ciudadanía conozca los mecanismos por los cuales son elegidos o destituidos los jueces. También saber que quien entra al Poder Judicial con un muerto en sus brazos tiene derechos. Tiene derechos y nunca se debe considerar menos que un juez o un fiscal. Los jueces y fiscales están ahí para las víctimas. Para las víctimas. Somos su fin. Por lo tanto, sin nosotros, ellos no tendrían ningún, ningún lugar. Entonces, a veces entramos sudando, temiendo, sintiéndonos menos, porque nos vemos las zapatillas llenas de barro. Los vemos a ellos perfumados, bien vestidos, con zapatos relucientes, y nos parece que son más bonitos, porque se llaman señor juez. ¿no? Entonces, me parece que esa construcción de sentido que existe en la comunidad、eh, tiene que cambiar. Y, y en eso ayudaría mucho la información, ayudaría mucho、eh, que desde, desde jóvenes, desde niños, podamos.、Eh, Desmantelar todo el funcionamiento del Poder Judicial que se nos viene a la oscuridad. n o Conocemos cómo se elige un, un gobernador, un legislador, conocemos cómo se eligen a los docentes, cómo toman cargos.、Eh, eso está todo, todo a la vista, menos lo del Poder Judicial. Entonces, me parece que ahí hay un camino que hay que cambiar una i d e o sin gracia, hay que hacernos cargo también de nuestra ciudadanía para poder entonces ir por una reforma judicial. Para mí, la reforma judicial, por más que me digan que politizo cuando digo en estos términos,、eh, es imprescindible. Porque no nos damos cuenta y terminan decidiendo nuestras vidas cuando permiten, por ejemplo, que los aumentos sean posibles, los aumentos tarifarios, cuando o impiden, ¿no? impiden que las tarifas bajen también. n o O sea,. Hay cuestiones que maneja el Poder Judicial desde una sombra que ha generado a su alrededor para invisibilizarse en ese mecanismo que es necesario destruir. Y para mí eso se puede hacer desde cualquier lugar en el que estemos. Siendo docentes, siendo artistas,、eh, siendo comerciantes, ¿no? sintiéndonos parte de una comunidad que necesita transformar algo que es muy profundo y que deja siempre excluidos y muertos. Al mismo sector y somos la mayoría. Claro, í s i m Laura, te agradecemos mucho tu participación en esta mañana aquí en la radio. ¿eh? Un abrazo grande a vos, a toda la familia, ya hemos estado hablando con Ricardo, conversando、eh, también sobre este tema y con otros integrantes de la familia Binaya. Un abrazo como siempre y sí, algo hay que hacer. Tenemos que transformar en un hecho positivo. Todo esto que ha ocurrido y lo que vos decís y tus palabras en cuanto a que tenemos que cambiar este Poder Judicial y tener un verdadero Poder Judicial democrático, me parece que es el paso más importante. Un abrazo, Laura, como siempre. Gracias. ¿eh? Pato, un abrazo. Yo sé lo que le asusta al, a los funcionarios, lo he hablado mucho, muchas veces con ellos mismos,、eh, fiscales, jueces, la palabra democracia. Les asusta un montón. Así que. A los integrantes del Poder Judicial que están escuchando, decirles que este, esta familia, este pueblo sigue adelante, lucha, no desiste porque lo que intenta es una vida digna. Solamente eso. Gracias. Gracias a vos, Laura. Muchas gracias. Laura.、Eh, bueno, muy bien. Usted escuchó, Laura Vinaya, prima de Atahualpa, en este día tan especial que recordamos el 13 aniversario. del asesinato de Atahualpa p a r t í d e z Vinaya aquí, en nuestra ciudad.